Nosotros eh, lo que hicimos desde el IPPB ante la situación digamos, de, del Gobierno Nacional de la parálisis de la obra pública y del financiamiento eh, de todo tipo de obra y eso también eh, repercute en el organismo con el tema de viviendas, el IPPB tenía aprobado con el, con el financiamiento nacional sobre el fin de la gestión pasada del Gobierno Nacional tenía aprobada casi 1.200 viviendas Para, algunas de ellas ya estaban casi listas para poder eh, empezar a licitar. Eh, bueno, obviamente la decisión que tomó este gobierno actual fue la parálisis de la obra pública, no va financiamiento de ningún tipo, que eso incluye viviendas, con lo cual hubo que eh, rever todos los procesos de diseño de las viviendas que teníamos, eh, porque obviamente ninguna provincia, no solamente Río Negro, ninguna provincia en el país puede salir a financiar el volumen de, de viviendas que se ejecutaban antes, esos grandes planes de vivienda que, que teníamos la posibilidad de ejecutar con financiamiento nacional, con lo cual se hizo una reestructuración del eh, tema de proyectos de vivienda con un módulo más chico, un módulo de 36 metros cuadrados, pero es una vivienda evolutiva. ¿Eso qué significa? de Que sobre ese módulo de 36 metros cuadrados, el diseño es de una vivienda completa con dos dormitorios, eh, que nosotros al vecino que le toca en este caso estamos trabajando con 20 viviendas de un cupo de 50 que tenía la cooperativa Santa Clara. Esta parte también está bueno aclararla porque veíamos muchas consultas cuando se publicó estas viviendas que empezamos a ejecutar para ver dónde se podían anotar. Son viviendas que ya estaban. La cooperativa Santa Clara tenía los terrenos cedidos al IPPB hace más de 10 años para la construcción de esas viviendas. Pensemos que es un proceso que arrancó con el gobierno de Mauricio Macri, que después transitó durante el gobierno de Alberto Fernández, bueno, y que ahora llevamos este año y medio de gobierno nacional donde ya eh, se dio, se dio de baja todos los programas de asistencia económica y financiera a las provincias para la ejecución de, de viviendas. Por eso digo, hago el correlato, desde cuándo viene y por qué se toma la decisión de trabajar con la cooperativa, pues son terrenos que están cedidos al IPPB eh, hace más de 10 años. Con lo cual estas 20 viviendas que estamos construyendo, este sistema evolutivo, forma parte de un total de 50 que estaban comprometidos con, con esta cooperativa, eh, con lo cual son viviendas que ya tienen su adjudicatario que... forman que son vecinos que forman parte de esa cooperativa, eh, así que comenzamos con pequeños planes de vivienda en distintas partes de, de la provincia, en estas localidades, siempre eh, en la medida de los recursos que tenemos disponibles, siempre en la medida de tratar de ejecutar las obras con mucha cautela, eh, de acuerdo a la disponibilidad económica que tenga la provincia, para no meternos en un problema nosotros como como estado, no no meter en un problema a las empresas a aplicatarias o constructoras. y no generar falsas expectativas con lo que se puede o no se puede llegar a hacer. Bien, pensando en, en este en esto que, que se armó para poder realizar estas 20 viviendas, teniendo en cuenta que marcabas que eran 50, eh, ¿cómo, ¿cómo es el accionar? ¿Cómo continúa? ¿Qué, ¿Qué se piensa? ¿Cómo se planea a futuro? no Porque entendiendo que son pocos los recursos, que se están cuidando, que se busca la forma de financiarlo... Eh, ¿qué, ¿Qué se piensa con un futuro? Porque entendemos que también el Gobierno Nacional no va, no va a seguir aportando nada. Ya, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Santa Clara, eh, nosotros la, las reuniones que hemos mantenido con ellos, que hemos sido claros en cuanto a eh, el compromiso asumido desde el, desde el Gobierno para tratar de ejecutar esas vías que estaban comprometidas y con los terrenos cedidos. Eh, así que establecimos una etapabilidad. Esta es la primera etapa de 20, Ellos por su lado. Obviamente lo charlaron con todos los integrantes de la, de la cooperativa, sortearon estas 20 viviendas, así que ya están los primeros 20 acudicatarios, y después las 30 restantes, estamos viendo si eh, lo hacemos en dos etapas, otra más de 20 y una de 10, pero sí se van a construir con esa etapabilidad, porque es imposible que el Estado pueda encarar todas las viviendas juntas, digo, esto no es solamente Piedma. sino que hay comprometidas viviendas en esta partes de la provincia de ese antiguo plan de vivienda que estaba comprometido por Nación, eh, que eran 3.200. Bueno, iremos avanzando, como les decía recién, en la medida de las posibilidades económicas que tiene la provincia y con mucha cautela. Bien, eh, Alejandro, te consulto por otro tema, ya que estamos en comunicación. Eh, te escuchamos dialogar en las últimas horas, en los últimos días, en diferentes medios a raíz de la denuncia que hace Río Negro por parte del Estado de la Ruta 151 y en, en el decreto último que saca el Gobierno Nacional atenta contra la vialidad, atenta contra todo y consultarte cómo se han tomado esto y también con los trabajos que se vienen haciendo con respecto a esta ruta. Mirá, ya habíamos planteado una acción judicial eh, que se materializó la semana pasada, es un amparo colectivo, no es, una, no es un amparo que presenta solamente la provincia, sino que está, es un amparo que está integrado por el gobierno provincial, cinco intendentes de las localidades que, que unen eh, a través de la Ruta 151, eh, la Defensoría del Pueblo y las cámaras empresariales, las distintas cámaras empresariales de Alto Valle, Eh, que tienen un uso en forma permanente de, de esa ruta. La ruta 151, que une Chico Político y Catriel, es parte del sistema nacional de rutas, eh, en el caso particular de Río Negro, tiene la 151, la 23, la 22, la 251, la 250, la 3, eh, la 23, bueno, la 40. La 151 es la ruta que mayor deterioro tiene de todas, eh, tiene incluso para, para un poco... Magnificar la, la problemática no solamente tiene un pavimento que haya cumplido su vida útil hace muchísimo tiempo y que presenta un estado de deterioro muy avanzado, sino que aparente presenta agüellamientos eh, con una profundidad de hasta incluso en algunos sectores de 24 centímetros. Pensemos eh, no solamente en los transportes de carga, porque es una ruta que se utiliza muchísimo con el sistema de carga de todo lo que es... Eh, el desarrollo productivo que está teniendo Río Negro y Neuquén en materia energética, tanto de gas como, como petróleo. Pensemos en una en, en un trayecto de esa ruta con una deformación de 24 centímetros, con un pequeño vehículo como el que transitamos normalmente nosotros. La dificultad y el peligro en forma permanente e inminente que están teniendo quienes transitan por ahí, de hecho es una de las rutas con mayor accidentología que tenemos en la provincia, al igual que la 22. El diálogo con el Gobierno Nacional... ha sido permanente con todos los gobiernos nacionales eh, y con este también lo que pasa es que en este año y medio de diálogo no hemos tenido ningún tipo de respuesta y esto hasta incluso escapa o excede a lo que es la provincia de Río Negro le está pasando a todas las provincias del país y por lo cual todas y se han puesto de acuerdo también todos los gobernadores eh, están presentando independientemente la acción judicial que encaremos nosotros que han encarado Formosa también y otras provincias independientemente de eso que resolvería la situación eh, de la coyuntura actual para, para que la justicia falle a favor de una provincia y que le exija a vía día Nacional la reparación urgente de esa ruta. Independientemente de eso, los gobernadores están presentando un proyecto de ley eh, con la anuencia de todos los gobernadores del, del país, de todas las provincias, incluso Capital Federal, para que se coparticipe el recurso que se está quedando el Gobierno Nacional, que es por ley del impuesto al combustible, de ese impuesto al combustible, eso tiene una distribución primaria y secundaria, la distribución primaria le corresponde al Estado Nacional, de lo que se recaudó el año pasado, son 620.000 millones de pesos que hay que volcar en rutas nacionales para el mejoramiento, que no se está haciendo, 93.000 millones de pesos en obras hídricas, que tampoco está haciendo, así que lo que están reclamando los gobernadores es que ese recurso se coparticipe a las provincias, para que las provincias podamos tomar intervención de alguna manera Eh, para, ...para aliviar un poco la, la, la situación de las rutas nacionales. Eh, en esta ida y vuelta, que la verdad que no, no nos parece que tenga que ser esta la medida... ...si hubiese un diálogo permanente, si hubiese un respeto por las instituciones como son las provincias... ...independientemente de los colores políticos, eh, esto se tendría que resolver de otra manera, con diálogo. Y eso es lo que hemos apuntado históricamente nosotros como gobierno de la provincia. Pero bueno, llega un punto... en que está en riesgo en forma permanente y diaria y cotidiana la, la salud y la vida de muchos reno con lo cual no te deja más alternativa que iniciar una acción judicial.